Buenas tardes, gente preciosa, hermosa y divina de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Cómo andan? Sean bienvenidísimos ustedes este bello lunes, este precioso lunes. Miren, está un poquito contaminado, pero eso no le quita lo precioso al día. Entonces, ¿cómo están este bello, precioso, hermoso día? Porque yo estoy súper, súper bien. Bueno. Súper, súper bien, no, la verdad no. Ando con unos problemillas, unos achaques de la edad. <risa> Pero, fuera de eso, todo, esto, todo está bastante bien. Seguimos aquí en la cuarentena, encerraditos todos. Espero que ustedes también estén encerraditos en su casa para que salgamos más rápido de todo esto, por favor. Y. Eh, oigan, estamos en un mini mini mini especial por el d o c e aniversario v o a de los preciosos hermosos Shiny. ¡Yeey!、Yeah. Oigan, yo desde hace un buen quería hacer un especial de Shiny, pero no había tenido la oportunidad porque pues todavía no era su aniversario o、eh, pues cualquier cosita, o era como cumpleaños de alguno de los miembros y pues y o Estaba como ocupada, entonces en ese momento no podía. Y ahorita no pudimos armar la semana de especiales. Ni nada de eso, pero. Pues aquí andamos. En... No, no, no podía pasar desapercibido para mí, de verdad.、Eh, Shiny es uno de los grupos que. Sigo demasiado. Bueno, no sigo demasiado. Pero sí son de los grupos. Uno de los grupos más especiales para mí. Fueron uno de los grupos que. Eh, me dio la bienvenida al K-pop.、Eh, cuando yo empecé a escuchar K-pop, los primeritos que escuché fue a EXO. Y de ahí me seguí con la mayoría de los de su agencia. Ya saben, Super Junior, s h i n e e obviamente. Quise seguir a las morras, pero la verdad es que de morras al principio no me llamaban mucho la atención. Entonces, ya después de ahí me fui con otros de otras agencias y así. Pero así, los o s p r r i i m e t primeritos fueron. EXO y s h i n e e los que empecé a seguir mucho.、Eh, no sé, les tengo un especial cariño. No sé, la verdad es que me gustan muchísimo. Cuéntenme ustedes si también son uno de los grupos este, chidos para ustedes.、Eh, pero sí, para mí no podía pasar desapercibido esto.、Eh, justo, o sea, no sé por qué, pero este año, desde que empecé el año, estoy como súper ansiosa de que ya quiero que regresen. j i n k i Kibum y Ninjo, ya, ya necesito de verdad que regresen del servicio. Los extraño demasiado, se los juro. No sé, es, es, son preciosos para mí, entonces de verdad necesito ya verlos juntos. Este, oigan, y、eh, bueno, antes de, de continuar, quiero decirles que hay pedidos abiertos. Puede ser de s h i n e e que va a ser、eh, como del especial de ahorita, o puede ser de cualquier otro artista. De s h i n e e ahorita sí les voy a poder poner 2, 3, 5, 10, todas las canciones que ustedes quieran. Pero de otros artistas, recuerden que no podemos poner más de 3 canciones por artista de ahí en fuera. Pídanme lo que ustedes quieran. Y. Ya, ahora quiero mandar un saludito a las personas que están aquí. Anda por aquí Angie Kokoro. Muchas gracias por estar aquí. Anda también Ellie. Bueno, aquí dice que están conectadas, pero no sé si ellos son c o e c t a d a s Pero pues sí, sí, muchísimas gracias por estar conectadas. Espero que este programita les guste mucho. Y.、Eh, pues sí, hoy es el doceavo. Bueno, hoy aquí en este lado del charco es 25 de mayo, entonces hoy es aquí el aniversario. Pero para ellos en Corea fue ayer. Ahorita creo que ya es otro día, de hecho, ya es 26 allá. Eh, pero sí,、eh, fue ayer para ellos, hoy para nosotros. Entonces estoy como súper súper feliz.、Eh, los cuatro escribieron una cartita. Tres, los tres que están en el servicio, pues l o escribieron desde allá. Pero los, los demás sí. Digo, los demás, este, este timing sí puso、eh, su cartita con todo lo que esperaba decirles, bueno, decirnos más bien, a las fans. Y este. No sé, a mí me hizo muy feliz.、Eh, Nos vamos a ir con un poquito de música. Antes de, de, de, de, de continuar, si quiero que vayamos con un poquito de música, es que yo no me puedo perder estas canciones que, que tengo de fondo.、Eh, entonces, sí, vamos a terminar de escuchar View. Después de eso, vamos a escuchar One of One. Y como.、Eh, Quiero que todos lloren como yo, o sea, si yo voy a llorar, todos van a llorar. <ríe> Entonces, después de One of One va One of One, va Our Page y luego va I Want You. Entonces, recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJX y vamos a escuchar a los s h i n e e Empezamos, oigan, ¿qué les pareció ese bloquecito de música? Tuvimos como de todo un poquito, ¿no creen? <risa>、eh, tuvimos un, un buen ratito de fiestecita y también tuvimos nuestro momento para llorar. d i s c u l p e n m e de verdad que les ponga canciones que nos hagan llorar, pero creo que también son parte de la historia tanto de s h i n e e como de Shawol. Entonces, es、eh, más importante ponerlas. Eh, y pues sí, <ríe>、eh, les repito, escuchamos. Tuvimos la,、eh, la segunda parte de View. Bueno, dejé que terminara porque era la que teníamos de fondo. Escuchamos One of One, ahí tuve un pequeño corte. Me disculpo de verdad, sinceramente.、Eh, pero es que el mundo quería que escucháramos aquí.、Eh, fue Ki con Soyon de G Idol cantando I Wanna Be. Esa canción es preciosa, como la escucharon. Eh, también escuchamos a r Page, que es de su último álbum, que es una dedicatoria especial para Chang Hyun.、Eh, y también escuchamos I Want You.、Eh, estas canciones son preciosas.、Eh, yo me acuerdo que la primera vez que escuché a r Page fue como de que me puse a chillar horrible. Pero、mm, bueno, de hecho. Ajá. Cuando yo llegué al K-pop ya había salido este álbum y esta canción. No tenía mucho, pero sí ya había salido. Entonces,、mm. Y ya.、Yeah. Y ahorita estamos escuchando el debut, el solo debut de Ki, que fue Forever Yours con Soju.、Eh, oigan, v a y a n m e dejando por aquí sus pedidos. Ya los que me dejaron ahorita ya los puse en lista. Entonces, ya en el siguiente bloque musical vamos a escucharlos. Pero oigan, antes de continuar con. Los, con el siguiente bloque musical, me gustaría que habláramos acerca de eh, estos, eh, eh, la carta que dejaron estos chicos.、Ah, ay, perdón, <risas> lo siento. La carta que dejaron los chicos, bueno, que mandaron los chicos que están en el servicio y Taimin que dejaron para Shawwol. Se las quiero leer porque son como lo más precioso del mundo. Eh, Oniu dijo: Gracias, gracias, gracias. 12 aniversario. Todos los que han estado con nosotros durante estos 12 años son realmente personas que saben amar. Muchísimas gracias y los amo. Está chiquitito, pero la verdad es que es precioso. Bueno, para mí todas las palabras que digan estos seres son preciosas, la verdad. Pero, ajá. <ríe> y Minjo dijo: <ríe> Salió un verso sin esfuerzo y eran eso. Minjo. Otra vez ahí voy, ya. Este hombre dijo: My shiny world. Mi saludo. Este es el Cabo m a r i n Choi m i n Ho. Nuestro precioso doceavo aniversario. Una serie de milagros que no pueden describirse con palabras. Quiero que estemos juntos siempre. Siempre gracias y gracias de nuevo. Los amo y extraño mucho. Porque estar saludable es más importante que cualquier cosa. Tu salud siempre debe ir primero y segundo también. Los extraño mucho. Feliz día, Shiny. Saludos.、Eh, la de Ki dice: Shiny World y un corazoncito.、Jump. Ya ha pasado tanto tiempo de que caminamos juntos. Siempre estoy agradecido de poder cantar y bailar. Siempre pienso que soy afortunado. Shiny World, por favor, siempre estén saludables y vamos a anticipar todos esos días que vendrán. Con todo mi amor, Kim Ki-Pum. Y por último, t a e m i n dijo: Ya es nuestro doceavo aniversario. El tiempo realmente vuela. Aunque esté haciendo actividades en solitario entre los miembros de Shiny, les mostraré nuestras nuevas facetas junto a los miembros muy pronto. Aunque nuestras fans, puede que estén viviendo más a plenitud ahora, incluso si es así, sería lindo que, si siempre, que siempre dejen un espacio para Shiny. Siempre digo esto, pero me doy cuenta que entre más pasa el tiempo, más agradecido estoy con el amor y confianza de ustedes. Para darle a Shiny y a mí, Taimin, el regalo de una vida tan brillante y llena de amor, gracias, los amo. Esto lo dejaron、eh, con sus firmitas, por supuesto. Más, creo que la más larga fue la de Taimin. Supongo que por lo mismo de que los batillos andan en, pues, ocupadillos en el servicio. No. Este, no podían escribir mucho. Pero como les digo, yo ya los extraño demasiado. Necesito que ya vuelvan del servicio. Y. A ver, miren. Dice por aquí. Angie Cocorito. Felicidades, Shiny. Me encanta su música. Sobre todo la voz de. Oni. Sí, este. De hecho, eh, miren, eh, ahorita quise poner los solitarios de todos, pero es que los únicos que han sacado solitario como tal son t a i m i n que bueno, es el solitario por experiencia <risa> en, en la SM, no solo en Shiny.、Eh, Ki, antes de irse, también sacó su disco, y Oniu también sacó disco, pero no fue como tan oficial. Es que no me acuerdo si fue single o fue disco, a ver, espérenme, ahorita les digo. Pero Ki sí sacó disco, es que incluso. Aquí hizo promociones. Entonces, pues sí. No, no sé. Pero a ver, espérenme. Denme un segundo y ahorita les digo. Lo que sí les quería comentar es que.、Eh, el. No sé cómo, cómo se dice. Pero ya. El. Ay, es que no, no encuentro la palabra. Su desenlistamiento. Es. Ya es en este año, me parece. Ay. A ver, e s p e r e Es que no me acuerdo. Sí, según yo ya es en este año. Y de hecho ya no falta mucho. Creo que es en junio. Es. Si no es en junio, es en julio. Espérenme. Les estoy. Les estoy terminando de buscar. Es que ya había visto la fecha, pero siempre se me olvida.、Uh... Ajá, es el 20 de julio de este año. O sea, ya estamos a escasos dos meses de, de que lo volvamos a ver. No sé, yo estoy súper feliz porque.、Eh... Ay, no sé, de, de verdad me. Me gusta muchísimo. Ay, no sé, es t o y súper.、No, no, o sea, no sé, de verdad, no entiendo. Miren, Oniu sí sacó un disco, pero、eh, no le hicieron promoción. Entonces, yo por eso siento que no es como que tan oficial. No estoy. en t O sea, yo creo que en cuanto regrese va a sacar otro disco. Y eso me va a hacer muy feliz, porque la voz de Oniu es tan perfecta, pero tan perfecta. Justo como decía esta a n g i e Eh, su voz es como. Es muy gruesa. Ese hombre es como. Es igual que Fajian, me parece, porque t i e n e la voz muy gruesa. Este, ¿Cómo se llaman? ¿Barítono? Sí, creo que sí son barítono. Barítono. No, es que no sé, no me acuerdo. Miren, y yo tomé clases de, de. O sea, llevé coro en la escuela y no me acuerdo cómo se llaman, pero sí. Eh. Su voz es muy, muy gruesa. Y me gusta. De hecho, ahorita, como les decía, quise poner los solitarios de cada uno de ellos. Y de hecho, ahorita la estamos escuchando de fondo. A Blue de Oniu. Y. Sí. Ah, bueno, sabemos que los solitarios por experiencia de s h i n e son s t a e m i n Chang Hyun también era solista. También tenía su buena carrera de solista. Y antes de irse al servicio, t a e m i n y k i dejaron su solista, pero como les digo, Oniu, con que no fue tan oficial para mí. O sea, sí sacó el disco y todo, o sea, obviamente eso es oficial, no voy a demeritar el trabajo de nadie. Pero como no hubo promociones como tal, entonces eso sí me causó un poco de conflicto. Y k i sacó su disco y con él sí hicieron promoción y también hizo como colaboraciones, entonces eso fue como más oficial. El único que nos faltó en hacer. Eh, su solitario, pues fue m i n h o No hizo un disco, pero s í s a c ó una canción que, de hecho, fue la que escuchamos de fondo antes de esta de Oniu que tenemos ahorita. Se llamó I'm Home. Y más que una canción en solitario, fue un SM Station que sabemos que son como cancioncitas de los artistas. Entonces, sí,、eh, a mí me gustan mucho esas canciones. No sé, esta de Oniu. Me recuerda mucho a. Hay una canción de Sam's Knee que se llama Writings on the Wall, que se me hace súper parecida a esta canción que tenemos de fondo, que es Blue de Oniu. Y no sé, se me hace súper, súper padre. No sé, me gustan mucho, de verdad. Oigan, ya estoy recibiendo más pediditos, entonces yo creo que en un ratito más ya nos vamos a ir a otro bloque de música, solo de sus pedidos. Pues para、eh, pa que no se me aburran de mi voz, para que le demos el, el mérito necesario a estos muchachones.、Eh, ah, bueno, otra cosa que les quería decir antes: quiero que veamos、eh, las fechas de. Es que no sé cómo se dice en, en, en español, pero en inglés es d i s c h a r g e Descargo, es que no sé cómo se llama, <risa> no sé cómo se diga, pero、eh, sí, ya quedamos que Oniu sale en dos meses, Ki me parece que sale en diciembre y Minjo sale hasta el siguiente año. Pero、eh, sí, ya estoy como súper, súper ansiosa de que regresen Oniu y Ki, o sea, bueno, también Minjo, pero como estos Oniu y Ki regresan este año, entonces por eso estoy como que súper más nerviosa, más feliz. Eh, a ver, Oniu sale el 20 de julio y Ki sale el 7 de octubre. Yo no sé por qué me fui h a s t a diciembre y de hecho ya siento que no falta nada, nada para que regresen. Pero, oh, wow, oigan, no, a ver si.、Sí. Minho también sale este año, sale el 15 de noviembre. Ah, ya me acordé por q u e <ríe> Lo siento, es que me confundí. Xiumin es el que sale en diciembre.、Eh, información extra, eso no, no era información De, de, de este mini especial, pero pues como ya lo tenemos aquí también,、eh, entonces sí, repasemos otra vez para que se les quede bien las fechas,、eh, para que luego no me anden preguntando. o n i o sale el 20 de julio, Ki sale el 7 de octubre, Y Minho sale el 15 de noviembre, y s h u m i n sale el 7 de diciembre, para que estén atentas a su regreso. Ah, no, el 6 de diciembre, perdón. e e n m A ver qué más dicen. Ay, andan súper activas hoy aquí, mírenlas. Ya llegó Kat. Muchísimas gracias por estar aquí, Kat.、Eh, bienvenida. Déjame aquí tus pedidos, por favor.、Eh, oigan, muchos de los pedidos que me están haciendo ya, ya, lo, ya tenía planeados ponerlos. Entonces, ya en este bloque de música que viene les voy a poner todas, todos sus pedidos. Dice Kat: Minco solo tiene una r e l e a s e pero el fandom considera esa como un debut de él. Sí, yo también lo considero así. Eh, dice Kat: Me alegro que este programa fuera el mismo día del debut. Sí,、eh, a mí también, la verdad.、Eh, yo, yo creo que fue como, bueno, no, no fue coincidencia. En este mundo no, no creo en las coincidencias yo. <risa> Pero me alegra mucho que su aniversario, que ayer era precisamente el día que me t o q u e emitir. Porque, <risa> este. De otra manera, o sea, sí lo hubiera hecho, pero siento que no hubiera sido tan especial si hubiera caído en otro día. Entonces, sí, me alegro mucho que haya caído, especialmente el día de mi. Bueno, que yo transmito, pues. Dice Angie, es dar de alta.、Mm, es que eso suena como hospital, pero bueno, sí, vamos a decirlo así. Les dan de alta de su servicio esos días. Si quieren que se los repita otra vez, <risa> este. Es más, si quieren, se los escribo aquí en el chat. Dicen, sí, qué bueno que fue en su día para festejarlos. Dice Eli, no, chare, jaja, les querías dar mes más meses en su v i no, no, no, no, no, yo ya no les quiero dar más. Es que me confundí en las fechas, les digo, porque también estaba viendo que s h i u m i n también sale este año. Y él, es que también lo extraño muchísimo. A h i u m i n Ay, no sé. Les digo que e Xo y Shiny fueron de los grupos que me recibieron. Me. Abrazaron en este mundo del K-pop, entonces yo les tengo un especial cariño. No lo sigo tanto como tal, a s h i n e e sí lo seguí más que a EXO, creo, pero igual、mmm, no es como de que diario escuché sus canciones, ¿saben? Digo, este, este año sí, sí los he estado escuchando bastante, pero、mmm, no, no soy tan, tan, tan, tan apegada a, ella. a ellos, perdón pero pues sí. Oigan,、eh, nos vamos a ir a un bloquecito musical. Eh, ya sé que no he hablado mucho, pero. Este. Pues este. O sea, bueno, es, sí es para platicar y así. Pero también quiero que sea un buen especial de los muchachos. Entonces. ¡Ah! Dar de baja. Eso, eso es lo que. La, la palabra que yo buscaba: dar de baja. Se dan de baja esos días que ya les dije. Si los quieren, aquí se los apunto para que los tengamos súper presentes todos. Y ese, Es más, el día que los den de baja, no me importa si es sábado, domingo, viernes, lunes, martes, el día que sea, el día que los den de baja y los vea regresar, hacemos otro especial, ¿les parece? A, aquí pónganme si quieren un especial el día que los den de baja del servicio. Sí, sí,、eh, los, mientras los espero,、eh, nos vamos a ir a otro bloque musical. Y sí,、eh, vamos a escuchar. Tell me what to do. La, ahorita la voy a poner desde el principio. Vamos a escuchar.、Eh, es que algunas de las que me pidieron ya las puse al principio. Pero si me esperan, se las vuelvo a poner hasta el final para no perdernos de lo demás, ¿vale?、Eh, recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Este es el mini especial. Por el doceavo aniversario de los reyes del K-pop s h i n e e Y pues sí, ya regresamos. Les voy a poner Tell Me What To Do desde el principio, ¿vale? Tell Me What To Do. Tell Me What To Do. Tell Me What To Do. よじゅな、I don't know, I don't know you 많은걸포기한듯한눈빛하지만대てよ、원의외침 Tell me what to do 극적인情景도없는연に시간이두눈ペッチ긴걸까끝내지않아 ご心配してください。<音楽><音楽> ねが많이변했다고말하는내가가장많이변했지。The one for me るちるちおむちまんしがくそたそ あ ちっちゃい な라고그런말다ら、하지만ら、겐너무가벼운그러나내겐너무무거운이마음이너를힘들게했구나조금은물러설게기다ら、게네가ら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、 キャミストリー すごい 探して。 Es que si no, nos podemos seguir y seguir y seguir y seguir aquí sin este.、Uh, sin parar y sin parar, oigan. Pero, no, también tenemos que platicar un ratito, no hay que ser tan asociales. <ríe>、eh, oigan, yo quería comentarles. ¿Qué quería comentarles? Oigan. a h o r i t a estaba escuchando las canciones y dije, ah, ya ya, ya me acuerdo q u e otra cosa quiero comentarles. Y ahorita que ya les quiero comentar, ya no ya no sé qué les quiero comentar.、Ah, Diablos. Guau,、wow, no me acuerdo qué les quiero comentar. Pero, oigan, están como súper platicadoras aquí en el chat. Eso me encanta. Aquí casi nunca, bueno, conmigo no sé. Con los demás, pero conmigo casi nunca están tan platicones. Y hoy están que no paran de hablar, ¿eh? Me encanta. I love it. Este. A ver. De los shiny, o sea, sé, sé que todos amamos a todos, ¿no? Pero、eh, de los cuatro protagon protagonistas que. Solistas que hay. ¿Cuál es su favorito? Porque. Miren, verán.、Eh, fuera de Shiny. Está e este grupo que se llama ATEEZ creo, creo que todos lo conocemos, ¿no? Y creo que ya se los había comentado antes. Creo que se los he dicho muchas veces ahora que lo pienso. Pero bueno. Este grupo ATEEZ Sé que son súper talentosos. Sé que. Sí, o sea, tienen buena música. De hecho, yo me sé como dos o tres. Can bueno, no me sé. Me gustan dos o tres canciones de ellos. Pero tengo una amiga que. Bueno, sí, amiga. <risa> que los nombra tanto y de verdad nos pone como sus canciones diario y así. Y entonces es como de que, dude, ya,、yeah, please. Entonces a mí, para mí, APs como que ya quedó muy chateado, ya no los puedo escuchar mucho. Entonces algo similar me pasa con, con Taimin. Eh. Hay varias personas a las que sigo en Instagram que, como que, d i a r i o e s t á n como de ay, terminé esto, t e r m i n el otro y así. Y, o sea, yo sé que a lo mejor lo hacen porque, pues, es el único que está en actividad e s ahora, i t ¿no? Y, o sea, sí ha tenido como bastante actividad. Tuvo,、eh, bueno, no, creo que su último comeback como solitario fue Once, que creo que fue todavía cuando estaban los demás, ¿no? Creo que sí. Pero, Eh, ha estado con, en, en actividades con Super m y así. Y entonces, como que t a e m i n también ya está como de que,、mm, Dude, ya,、yeah, please, dejen, dejen a t a e m i n en paz. O sea, yo sé que es súper talentoso, su forma de bailar es guau,、wow, otra cosa. Pero sí, a este punto yo ya estoy como de que,、mm", creo que tal vez por eso extraño más a los demás chicos, porque con los demás, como que todavía se aplacan un poquito más. Y le hacen más caso a los demás también. Pero ahorita que está solito él, es como que.、Mm. Pero, y, o sea, igual lo amo, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que no lo ame. Lo, a mí, yo amo a los cinco por igual. Bueno, sí q u i e r o decir que tengo un poquito de favoritismo por Chang h e a n Pero, sí los amo a todos. O sea, no es como que deje a uno fuera y a. Sí, o sea, no. A los cinco los amo por igual. Pero sí, ahorita, ahorita, si、sí, ya s é c o q u el timing, ya, please. Vete a dormir. Eh, y entonces, hablando de eso, mi solista favorito creo que es Ki.、Eh, Onyo es demasiado ópera para mí. Y m i n h o simplemente no ha tenido como muchas actividades. Creo que con m i n h o también me podría、eh, identificar mucho. Pero habría que esperar a que sacara como más música él solito para ver su estilo. Pero ahorita de los cuatro solistas,、eh, creo que sí, Ki es de mis favoritos. Su ritmo me gusta mucho. Su, su forma de vestir también es algo con lo que yo me identifico mucho.、Eh, su forma de vestir es como yo me gustaría vestirme cuando tenga dinero. Cuando, cuando podamos salir y pueda ir a, a hacerme mis outfits en, en las pacas y eso, me voy a vestir igual que Ki. Ténganlo por seguro, pero también es algo que disfruto mucho. Entonces, diciéndoles eso yo, a ustedes, ¿cuál es el solista de s h i n e e que más les gusta? Digo, igual si les gusta Timing, no, no se lo guarden nomás porque acabo de decir eso ¿eh? <risa> Pero sí, díganmelo. Oigan, creo, no me hagan mucho caso, pero creo que c o r p y anda por aquí. No, les mentí, c o r p y no anda por aquí. <risa> Pero tal vez no tarde n en llegar. Tal vez.、Eh, pero sí, díganme eso. ¿Cuál, ¿Cuál de los cuatro solistas les gusta más? Fíjense que hasta eso, o sea, a pesar de que sí tengo un leve favoritismo por Chung h y u n hasta eso creo que no es mi solista favorito. Creo que sí, mi solista favorito, definitivamente sí es Ki.、Eh, creo que Chung h y u n me gustan mucho como sus baladitas. Pero su. O sea, las canciones que tiene así como movidas, por ejemplo, Shining, no es de mis favoritas. O sea, sí me gusta, pero no es de mis favoritas. No es una canción que yo pondría. O sea, si me la ponen, la escucho y la bailo y la canto. Pero de yo ponerla, no.、Eh, les digo, de, de Chang h y u n me gustan mucho sus baladitas. Pero de aquí me gustó el álbum entero que sacó. Sí, ese álbum sí es algo que yo disfruto mucho. Y de hecho,、eh, hablando de Chang-Hian y de mi preferencia, mi favoritismo por él. <risa> igual, como les digo,、eh, no quiero que, que esto se como que malinterprete.、Eh, yo los amo a los cinco por igual. No hay un preferido para nada en este mundo.、Eh, pero sí, eh. De hecho, miren, ahorita de fondo tenemos. A te, a, a, le han de estar zumbando los oídos a t i m i n s a b e n Porque estamos hablando de él. Pero. Ajá.、Uh -huh. Ay.、Eh, oigan, nos vamos a ir a. Mientras me responden, porque creo que no me han respondido. Oigan, ¿quién anda por aquí? A ver. Porque no sé si andamos las mismas de siempre. Anda Clu, Clau u l Monver,、um, anda e l i y anda un anónimo que creo que es Diana. Diana, justo ahorita nos, bueno, me acaba de decir por WhatsApp que、eh, anda por aquí también.、Eh, hola Diana, <ríe> muchas gracias. Yo quiero venir a escuchar a Diana un día porque、ah, a ella tampoco la h e escuchado. Pero Diana y yo tenemos algo en común y es que creo que las dos somos a r m y e n t o n c e s quiero venir a escuchar un día a ver qué tal. Pero sí, mientras espero su respuesta, nos vamos a ir a otro bloque musical. Porque si, si me espero, no vamos a acabar con todos los pedidos que tengo. Me faltan, creo que, tres o cuatro pedidos. Uno, dos, tres. Creo que sí me faltan tres o cuatro pediditos por ahí. Ah, también anda Kat. <ríe> a ver, esperen. Algo andan diciendo por aquí. Dice Kat que cuál fue la pregunta. Que pregunta que cuál de los cuatro solistas de s h i n e es e su favorito.、Eh, entonces, pues mientras me responden. Bueno, es que igual no sé. Creo que es Kat, Angie y yo. Creo que somos las que más conocemos de s h i n e e Creo que Ellie y Diana no tanto. Pero si sí、si, si、conocen, pues igual c o n t é s t e n o s Si no,、eh, pues cuál es su canción favorita. Ah, miren, por aquí. Ellie ya nos contestó antes de irnos al bloque musical. Ellie nos dice que le gusta mucho Onyu. Ah, es, ya, ya me acuerdo qué más les iba a decir de eso. Onyu es demasiado como ópera para mí. O sea, sí su voz es preciosa y en un día como de depresión, digámoslo, sí lo escucho.、Eh, me gusta mucho su canción principal, Blue.、Eh, el demás disco, la verdad, no lo he escuchado completo. O creo que sí, pero ya no me acuerdo. No sé. Creo que sí, creo que sí ya lo escucho completo. Pero su canción. e、eh, mi principal, Blue, me gusta mucho. Les digo que me recuerda mucho a esta canción de Writings in the Wall de Sam Smith.、Uh -huh. Dice Eli, pero no me acuerdo si es solista. Sí, sí es solista. Justo hablábamos de eso. Y bueno, qué bueno que llegó Kat, porque creo que Kat no estaba al principio principio del programa cuando les dije que,、eh, al igual que m i n h o con Oniu no sentía que su. Su debut en solitario había sido como que tan oficial. Porque ni, creo que ninguno de los dos hizo promoción de su canción. Bueno, Minjo de su canción y Onyu de su álbum. Entonces creo que por eso yo no lo sentí tan oficial. Pero sí, Onyu tiene su disco entero. Entonces, por supuesto que es un solista. Y ya, ahora sí nos vamos a ir al. al bloquecito musical. Vamos a escuchar. Eh, Dynamize, porque amo esta canción. ¿Han visto la presentación de esa t canción donde mi hijo se encuela? <risa> Creo que también por esa presentación los、no、empecé a seguir. <risa> Pero vamos a escuchar Dynamize, vamos a escuchar Stand By Me y vamos a escuchar Winter Wonderland. Luego, vamos a escuchar Celene 623, porque esa canción también es la canción. Entonces, si、sí, miren por aquí, Kat. Dice que, dice, pues por años me gusta mucho Chang'eon. Sí, a mí también Chang'eon me gusta, pero les digo, creo que de Chang'eon solo me gustan más las baladas. La, las Las otras canciones no soy tan, tan fan. Sí, las, les digo, sí las escucho y eso, pero no soy tan fan. Creo que sí me identifico mucho, mucho con Ki. Pero bueno,、yeah. ya. Ya aún así ya me voy a ir al bloque musical, porque si no, aquí no s e g u i m o s plática y plática y no voy a acabar con sus pedidos. Recuerden que estamos en Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy JJX. Y ya me voy a callar para ir a escuchar a los señores. La última parte de esta canción y el principio de la siguiente, nomás para decirle a e l i que muchas gracias por acompañarme. Ya se tiene que ir, pero no quería pasar desapercibida de su ida, digamos. Entonces, e l i muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Y ya, nos escuchamos el jueves, si puedes. e l i muchas gracias. Y ahora sí, continuamos con la música. <tose> Bueno, amigas, ya regresamos.、Eh, este programa fue más música que nada, pero、eh, en parte saben que a mí me gusta mucho así. Saben que,、eh, bueno, yo al menos disfruto mucho, mucho, mucho escuchar música. Entonces, la verdad es que a veces sí prefiero <risa> que ustedes escuchen música y que yo también escuche música a estar escuchando como mi voz o así, que luego siento que no tengo nada bueno de qué platicar. <risa> nada más ando aquí divagando un rato. Pero, este, pues sí,、eh, ya casi acabamos el programa del día de hoy. La verdad es que se me fue muy rápido. Supongo que por la misma que solo estábamos escuchando música. Pero、eh, antes de este bloque musical, yo les estaba comentando que no me acordaba que quería platicarles. Pero ahorita ya me acordé porque pusieron un comentario por ahí en el chat que me hizo que me acordara.、Eh, hay una página que yo sigo que se llama. Ay. w o r l d for c h a n g h y u n g algo así, no, no me acuerdo la verdad cómo se llama. Ahorita se las voy a buscar para que la vayan a seguir en Facebook. No es patrocinio ni nada, porque de hecho、eh, no, no busqué patrocinadores para este programa. Que ya después me arrepentí, dije podría、eh, haber buscado estos patrocinadores y estoy segura de que me hubieran dicho que sí, pero.、Eh, Espérenme, ahorita les digo la, el nombre de esta página. Pero bueno,、eh, con esta página la verdad es que yo aprendí muchísimo a, a no estar triste por, por Chang h y e o n Digo, evidentemente la noticia, pues sí es.、Eh, sí es muy devastadora, claro que sí, perdimos aún. Bueno, no perdimos. Eh, un, un ángel, un ser precioso,、eh, dejó este, este plano antes de lo necesario. Él、eh, tenía muchas cosas por aprender todavía. Pero、eh, yo soy mucho de la idea de que solo cambiamos de plano, ¿saben? O sea, el plano de los seres humanos y el plano de lo que sigue después de la, de la muerte. Y estoy segura de que el alma de Chang h y u n ya está de regreso aquí en la Tierra. En cualquier momento no sale otro artista tan talentoso, tan precioso, tan lleno de vida y amor como lo fue Chang h y u n porque su alma, eso es lo que refleja puro, puro amor, puro talento, puro todo eso. Entonces,、eh, a mí no me gusta estar triste, no me gusta hablar de s h i n e e o de Chang h y u n con tristeza, ¿saben? Porque. Como les digo, o sea, sí es, sí es triste que nos haya dejado antes, que, hay, que haya trascendido antes de lo necesario, y en las circunstancias más que nada, ¿no? Pero sí, a mí no me gusta recordarlo con tristeza, o sea, de hecho, yo este, este especial, la verdad es que sí pensé mucho en hacerlo, porque sé que no muchas estamos, bueno, están preparadas, yo, yo me siento bastante preparada, o sea, bueno, Lista para hablar del tema sin, sin sentir feo, digámoslo así. Porque yo, com bueno, les digo, com como yo les digo,、eh, comprendo este tema como una trascendencia, no, no una muerte, no un suicidio, como, como lo que fue. Solo e l c a m b i o de plano, ya, ya estuvo en otro plano y estoy segura de que ya regresó aquí con nosotros. Ya... Y, y lo más seguro es que haya regresado como en el entorno de, de Shiny o de su familia. No sé, estoy súper segura de que, de que ya está con nosotros otra vez.、Eh, y como les digo, en cualquier momento nos, nos sale、eh, un artista tan poderoso como lo fue él. Entonces, sí, a mí no me gusta recordarlo con amor. De hecho, ya les encontré la página. Y me gusta mucho esta página, la verdad es que no publica, bueno, creo que sí no publica mucho. Pero.、Eh, se llama Página que te recuerda a Kim s a n g h y u n con una sonrisa.、Eh, esta página a mí en lo personal sí me ayudó mucho. Yo entré、eh, en esto del K-pop en el 2017, me parece. O dos, no, 2018. Entré en el 2018 a esto del K-pop, entonces,、eh, pues, evidentemente, cuando yo llegué, ya, ya había sucedido todo esto. Y de hecho, sí me acuerdo que en 2017, o sea, sí me acuerdo de haber visto la noticia que, de lo que había pasado con Chang Hyun y así. Pero, pues, como no era seguidora del K-pop, como que no le tomé tanta importancia, o, si, o sea, independientemente de si era del K-pop o no, sentí muy feo porque, en general, todos los s u i c i d i o s se sienten feos. Pero, como que no le tomé importancia en ese entonces hasta que ya fui fan del K-pop y conocí a Shiny, e conocí toda la historia. Entonces, sí me dolió mucho. La verdad es que sí lo sentí demasiado en mi corazón.、Eh, por alguna razón, o sea, díganmelo que si quieren, pero por alguna razón yo sí sentí esa conexión con él. Les digo que yo conocí a s h i n e e y a Chang Heon específicamente por este cover que hizo de. De, y si fuera ella, de Alejandro Sanz, yo conocí, los conocí por esa presentación que hizo Chong h y u n、eh, Su calidad de presentación de esa canción, de interpretación, la verdad es que me atrapó muchísimo. Y de esa manera, como que me sentí muy atraída a él, como conectada a él de esa forma. Entonces, cuando supe to como toda la historia, sí me pegó muchísimo. Creo que sí me deprimí como un mes o así. Y más porque dije, como, oh cielos, o sea, yo me acuerdo haber visto la noticia y como no estuve en ese momento con el fandom para darnos apoyos unos a otros, entonces, pues sí. <risa> entonces,、eh, sí, yo me sentía como muy conectada con él. Supe la noticia y fue como que un balde de agua helada para mí. Y esta página,、eh, página que te recuerda a Kim Chang h y u n con una sonrisa, esa página la verdad es que me ayudó mucho. Eh, en cada post le recuerdan lo hermoso que es, lo talentoso que es. Entonces,、eh, a mí sí me gustaría pedirles a todos en general aquí que no recordemos a Chong h y u n y que no hablemos de s h i n e e con tristeza. Recordemos a Chong Hyeon con una sonrisa, con, recordemos todo lo que hizo, todo lo bueno que hizo, toda la música que nos dejó, los bailes que nos dejó.、Eh, El compañerismo con Shiny, sí me gustaría que hablemos mejor de eso y no de lo triste que sucedió. Entonces, sí, ese es mi último mensaje para ustedes. Y ya me voy a callar porque、eh, antes de irnos, de hecho, ya se mejoran las canciones. Y de hecho, qué bueno que está Toki por aquí ahorita. Quería decirle si me presta s 10 minutitos, bueno, espero que sean menos, pero 10 minutitos de tu, de tu hora. Te prometo que no va a ser más después de esos 10. Si son menos, me irá muchísimo mejor. Pero sí me gustaría pasar tres canciones.、Eh, y te los pido solo por si acaso, porque según yo, s í alcanzamos a a poner estas canciones que quiero y no robar tiempo de nadie. Entonces, y l me v o y a callar. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Y sí, nos escuchamos el jueves en Aquí No Hablamos Coreano. De hecho, a ver si puedo hacer este mismo programa, pero en versión para Aquí No Hablamos Coreano, el jueves. Y ya, recuerden que yo soy DAX. Este es Station K-Pop, un, un, un viaje auditivo por Asia. Estoy toda trabada ya. Y, y ya, muchas gracias. Nos escuchamos el jueves. Bye. Que ね、네、 얼굴만봐도난견딜수있어。혹시山의끝에네가서있다면조금と더가까워질수있다면난모든걸た버り